La ciudad de Montero ha sido beneficiada con varias desconcentraciones, compañeras, de la descentralización de las entidades o de las instituciones nacionales. Una de ellas la renta interna, inclusive lo la, el servicio de subsidios, la estancia que le da las empresas, las instituciones públicas ya tenemos consolidado en Montero ya no tienen que ir eh, prestamos servicio a Minero, San Pedro y a Pacaní, a toda la región del norte y en estos días con la presencia del ministro vamos a instalar también una agencia de migración desde Montero vamos a poder tramitar pasaportes eh, todos los documentos que, que quieren viajar a nivel nacional internacional Estamos haciendo gestiones, ya estamos firmando un convenio para poder ceder también un espacio como gobierno municipal y darle esas facilidades a nuestros ciudadanos montereños y del norte integrado. Entonces ojalá nos vaya bien con esta desconcentración de estas instituciones nacionales que vienen a nivel departamental y a nivel regional. Felicidades eh, amigos del BDP.